y Arsenal de Sarandí debe negociar con el club dueño de su pase que es Liverpool y en menor medida, porque tiene un porcentaje también de los derechos económicos, Peñarol de Montevideo eh, allí tiene que hablar Arsenal, primero se han comunicado con Racing todavía no se comunicaron con el jugador pero lo van a hacer en las próximas horas depende mucho del jugador, lo que el jugador decida me parece que es lo que se va a hacer y a mí me contaron hoy a la mañana temprano que lo que quiere Núñez es quedarse en Racing hasta junio ¿Eh? por lo menos es ojalá lo que, que se Núñez. sea el camino ahora si sí, después viene Arsenal y le ofrece un buen contrato de acá a fin de año y seguramente puede cambiar de opinión pero a priori esta es la información que manejamos con respecto a Carlos Núñez lo quiere Arsenal se comunicaron con Racing no aún con Liverpool tampoco con el jugador pero es un deseo firme del huevo rondina llevarse a Carlos Núñez señores dos en punto del mediodía ¿Algo por agregar? ¿no? Tres Morri cosas que querés decir No, tres, dale Que nos vamos Feliz, quiere, feliz cumpleaños A los hincherracios sí. Felices Pascua Al fin de semana Y hoy toca los estén en Cuba nada. Gracias Morri Forlano Nos gracias, vamos forlano. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Nos vamos, nos vamos. Se vemos Se vemos Tano Se vemos Nos vamos sí. Nos encontramos sí se, eh, sí, se vemos Nos encontramos el lunes eh, Con toda la información De Racing Lunes a las 11 de la mañana Aquí en Radio Argentina No se muevan Que se viene uno contra uno En toda la actualidad De la Liga Nacional de Básquet Fuerte abrazo para todos Felices Pascuas Nunca entendí Porque hay un huevo duro En la Rosca de Reyes Así que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 me preguntaron sobreviviendo dije sobreviviendo tengo un poema escrito más de mil veces en el repito siempre que mientras alguien de fabricar en armas para la guerra. Yo pisar estos campos sobreviviendo todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Soy y Víctor Heredia para musicalizar el resumen de la semana de uno contra uno radio y eso que yo reía como Hablamos con Nicolás la Provítola desde Madrid el base de la selección argentina el lunes nos contaba La verdad que soy consciente de de la posición en la que estamos, soy consciente de la situación que que vivimos en el estudiante, no es fácil, pero también intento ponerme eh en lo que yo siempre quise eh, poner eh, mi cabeza en, en lo que fuera lo que eran mi, mis objetivos mis sueños que era jugar la liga española ¿no? las cosas por por las que también decidí eh, venir a españa venir a, a madrid eh, era para estar bien anímicamente para llegar bien a los juegos ¿no? es un objetivo que tengo en mi cabeza quiero estar eh, eh, de cualquier manera en, en los juegos olímpicos en nuestro grupo en eh es mucho más fuerte que el otro. Tenemos eh, grandes rivales de nuestro grupo, contando a Nigeria también. Pero bueno, qué más lindo que jugar eh, contra Lituania, contra España, contra Brasil, eh, en un grupo de Juego Olímpico. De Nicolás a Nicolás, integrante de la selección argentina, porque Nicolás Casalánguida será asistente de Sergio Hernández, en el próximo juego olímpico, con el genio de Manu con la selección argentina y todas las ilusiones, Casalangúa y la problemática del Club de Regatas Corrientes. En el resumen de uno contra uno Radio, el entrenador Sureño nos contó esto. Una situación de inimaginable, realmente es una situación muy rara de de analizar, el caso de Martín Leiva que ha jugado solo el el 50% de los partidos Caso de Pablo Quintero Que lamentablemente también se ha tenido que perder Más de 20 o 20 partidos Y, y, con, los, y con los extranjeros Ahora también estamos teniendo inconvenientes Ya no tenemos tiempo como para Para eh, analizar tanto las cosas Tenemos que buscar soluciones Y, y, y escutar eh, Tomar decisiones rápidas no estamos ajenos ni a, ni a clasificar a Play-Off, ni tampoco ser un, un equipo que pelee permanente. Los números y nuestra tendencia como equipo, más allá de los números, que nosotros estamos viviendo el día a día y que queremos sacar el jugo del equipo lo mejor posible en el día a día. Y va de selección argentina porque charlamos también con el negro Maxi Seiburman, la U18 de Argentina, una camada muy prometedora en Alemania, jugando amistosos, metiéndose en un torneo más que importante para la categoría, pensando en el FIBA américas de este año allá por fines de julio. Maxi Seiburman, el entrenador del U18 de la selección argentina desde Alemania, habló por uno contra uno radio. Que, pensar, eh el futuro del básquet argentino y bueno, una de las, de las cosas de poner el equipo a la altura de talla con internacional y bueno, eh, esa era un poco la idea en el chicos que, que vinieron a este torneo que es un plan muy, muy importante porque están de los mejores de cada continente creo que el básquet argentino va a estar tranquilo de que en los próximos años puede llegar a tener continuidad y sobre todo empezar a, a competir a nivel internacional con una tasa importante. Tenemos que para los chicos hacer una, una referencia, saber cómo está para Argentina y saber de qué manera tenemos que seguir trabajando para, para el futuro. Y mirá si fue de selección la semana de Uno Contra Uno Radio. El pivote de la selección argentina, Marcos de Lía, hablando de obras, seguramente hablando de la selección y conversando con nosotros en el aire de m 570 en Radio Argentina. Marquitos de Lía, el pivote de la selección argentina y de obras básquetbol, en Uno Contra Uno Radio y en el resumen la de la semana. pareja Como si cualquiera le puede ganar a cualquiera, si, si tiene una buena noche, este... Y a nosotros, en lo particular, nos pasó muchas veces dentro de un mismo partido esa irregularidad, de por ahí hacer un primer tiempo bárbaro y en el segundo tiempo caernos, que nos hagan goles fáciles y no poder anotar y terminamos perdiendo partidos que a veces eh, nos sorprendemos nosotros mismos. Me siento importante también, eh, creo que es algo que también que, que me gané yo rindiendo más. Me siento más cómodo conmigo mismo también, creo que eso es lo fundamental. Lo personal, mucha alegría este, Si me toca estar en el equipo y compartir con él Va a ser algo para mí histórico Algo que, que voy a disfrutar muchísimo Va a estar seguramente Marquitos de Lía Y hablamos con el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol Porque la confirmación de Manu a Río 2016 Es la noticia deportiva del año para la República Argentina Y para el mundo del básquetbol Y el Chubi Federico Subieles En un 24 de marzo particular, por cierto, para todos Dijo esto La que es un que noticia importante Que le pone contento por, bueno, por lo que representa Manu para la selección Y después también porque bueno Saber que él está sano Que él siente bien para afrontar este torneo Y bueno, realmente Poder encontrarse con sus compañeros en, en un juego olímpico Creo que es algo, bueno, de, de, que él también Enbrellida, así que bueno Conforme y bueno eh, Trabajando para seguir ajustando detalles ¿no? De la de la selección que va a Río va a empezar el, el primero de julio eh, estamos trabajando con la Secretaría de Deportes en el recondicionamiento con, integral del de, de Senado, realmente está quedando muy lindo, eh, el viaje Las Vegas también está eh, en proceso lo que los, que los amistosos que se a desarrollar así, y bueno, en Argentina ultimando detalles para lo que va a ser el, el Tres Naciones primero y el, el Super después La semana de uno contra uno en Palabra de los protagonistas con la musicalización de La Berizzo y de Víctor Heredia. Federico Zubieres, Marcos de Lía, Maxi Seigorman, Nicolás Casalanguida, Nicolás La Provítola, el básquetbol de allá, el básquetbol acá, el básquetbol de la selección argentina, las ilusiones, los nuestros por Europa, los pibes por Europa, los dirigentes, los jugadores, los entrenadores. Todos en Uno Contra Uno Radio para cerrar la semana. Bienvenido. La tragedia, Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire tierra, hoy que bienvenidos a uno contra uno radio hasta la una de la tarde básquetbol en el mediodía de aire en el mediodía en el aire de am 570 en radio argentina repasando obviamente el resumen con todos los testimonios sin lugar a dudas que lo, los testimonios tienen un punto en común y es hablar del básquetbol de la selección argentina y, y, y el báquetbol eh, desde la creación de la liga nacional y por la liga nacional empezó a tener ...un volumen totalmente distinto a nivel internacional... ...y, y aquí créannos porque hablamos con... o sea ...es querer encontrarle sentido tal vez a la comunicación... ...y vamos con la provístola y la provístola tiene su historia con la selección... ...y Nico Casalanguida también y este año el negro Maxim segorman ...estará eh, haciendo sus primeros trabajos con la selección juvenil... ...pensando en la clasificación de un mundial y que estos pibes reabastezcan... Eh, el, el mentado y el trillado recambio del básquetbol argentino y Marque, y Marquito de Lía es uno de esos junto con la Provito la que seguramente estarán con Casalánguida y con Federico Subieles en el Juego Olímpico y el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol hablando de la noticia del deporte de la Argentina como fue ayer la confirmación que en realidad internamente hacia la Confederación Argentina y hacia el entrenador se hizo confirmar Eh, ...comunicación fluida y afirmación de Manu... Con, ...con distintas comunicaciones, con sus bieles y con Oveja Hernández... ...y ayer, un 24 de marzo, se conoció la voz oficial que Manu estará... ...y realmente fue una de las noticias deportivas... ...que dio vuelta alrededor del mundo en la jornada de ayer... ...pero nosotros Gallego ayer tuvimos básquetbol... ...hubo victoria de Quimsa, hubo victoria en suplementario de Ferro sobre Quilmes... Ganó Peñarol, un nuevo partido de Peñarol y hoy tenemos liga y la semana que viene arrancan los playoffs de del TNA pero bueno, me quedo con esto porque la Caguayer anunció lo de Manu y es tal vez el título más importante, pero para hablar de la liga también estamos, galle querido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mati? Buen día, un beso para no, un beso para Jessica. Este, sí, en la noticia de la semana del año del mes, este, por lo menos para el básquetbol argentino. Y, y para el deporte, ¿no? Porque también eh, el río de esta manera se nutre de un jugador, quizás de los, quizás no, uno de los más importantes del mundo en la historia a nivel FIFA que está jugando la NBA y no no es menor. Con respecto a la Liga Nacional, anoche hubo tres partidos, tuve en la cancha de Ferro, eh, hubo mucho público, mucho público estaba muy lindo, le gustó echar, que trajo una, una buena banda, una buena banda para apoyar al equipo de de Leandro Ramela. El partido no